Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Yo sé que un tema tan importante como el que vamos a abordar no lo podemos hacer en pocos minutos, ¿sí? Entonces hemos este, combinado con el entrevistado en hacer un primer acercamiento al tema, eh, De, de repente definir títulos gruesos de las conclusiones que, a las que se han eh, podido arribar después del de trabajo que nos va a comentar, y después en una segunda etapa entrar a desgranar un poquito más puntualmente algunos de estos contenidos. Estamos recibiendo aquí en los estudios de Aspen Punta a... El, doctor en economía Ignacio Munyo es el director ejecutivo del centro de estudios Ceres y yo les decía más temprano que eh, ahí por el 20 de diciembre él presentó los resultados de un trabajo a la Cámara Uruguaya de Turismo que fue quien le encargó un estudio real, profundo profesional sobre la realidad del turismo en el Uruguay tema del que mucho se habla y de repente poco se sabe ¿Cómo te va Ignacio? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí en Estudios, un gusto hablar aquí de vuelta en Aspen uh -huh. y, y sobre un tema que está tan candente, no estamos viviendo una temporada mejor de, la, de lo que se esperaba, sí, bastante mejor de lo que se esperaba, lo cual es una buena noticia, ¿no? Que contrasta con otras malas noticias que siempre están, por ejemplo, la sequía, pero para el sector turismo, que es un sector de gran importancia para el Uruguay, por la magnitud y por los encadenamientos que tiene con otros sectores de proveedores del turismo, que son muchos y diversos. Eh, lo que podemos decir es que esto genera un escalón para el año 2023 que es muy importante empezar caminando sólido en ese primer escalón con la que es la temporada turística que determina la suerte de muchas personas para todo el año. ¿no? ¿Qué tiempo te llevó este trabajo? Fue casi un año de trabajo, un año muy bueno, de, de interacción, porque el trabajo plasma... Múltiples reuniones con operadores diversos del sector, porque son muy diversos: ¿no? desde hoteleros, restaurantes, transportistas, el aeropuerto, comercios, agencias de viaje. O sea, todo eso está dentro del sector, dentro de la Cámara de Turismo. Y con todos estos nos reunimos muchas veces con un gran equipo de economistas de seres con el cual trabajamos durante todo el año para plasmarlo en un documento final que está disponible para todo público. en la web de Ceres, y que muestra que el sector turismo tiene un enorme potencial para crecer. No solo tiene presente esta temporada, sino tiene futuro para seguir creciendo y que es un sector con un gran impacto social. Y eso me parece que es uno de los resultados también más importantes que mostramos en, en, el, en el informe. Pero lo que quiero resaltar, más que nada, en el proceso es la existencia de una conciencia profunda en los operadores del sector y también en el Ministerio de Turismo de que estamos con un sector muy importante y que tiene mucho potencial para crecer. Que hay condiciones naturales y hay recursos disponibles para crecer y que puede crecer mucho más de lo que hoy es en el Uruguay. Es de esos sectores que pueden multiplicarse, duplicarse. Si se trabaja, si se busca eh, turistas de otras regiones, de Brasil, del resto del mundo, si se logra captar a la cantidad de argentinos que este verano no vinieron, por un tema obviamente de costos. La Argentina sale, todos sabemos, la mitad de lo que sale Uruguay. Pero de todas formas tuvimos una excelente temporada. Y si esas condiciones de, de diferencia de precios se van corrigiendo a lo largo del año, como esperamos, y el año que viene podemos tener de vuelta temporada récord. En, en enero, aquí vamos, podemos, vamos, podremos estar hablando en estos mismos micrófonos de una temporada récord el año que viene si se dan algunas condiciones en Argentina que es probable que se puedan dar asociadas con el ciclo electoral que se inicia ahora con las PASO en agosto después con la elección de primera vuelta en octubre y noviembre y el nuevo gobierno asumiendo ya en diciembre en Argentina de, de este año, o sea, eso va a cambiar mucho va a cambiar mucho el tipo de cambio, el dólar en Argentina, son variables muy importantes que afectan al turismo en Uruguay porque el 70% de los que vienen usualmente a la, la temporada de verano, a nuestras playas, pero también a todos nuestros servicios turísticos a lo largo y ancho del país son argentinos. ¿no? Esto que estás diciendo te das cuenta que lo decís, del turismo en Uruguay, de los sectores del turismo en Uruguay, eh, eh, como consecuencia de un trabajo de un año, que entonces empezó en enero del año 2022. y que te encontraste con gente del sector que venía con una angustia terrible, sí venían con el ala quebrada en lo que tiene que ver con la pandemia, sí, es un sector enorme, que tiene, tiene mostró, más valor todavía. mostró ¿no? resiliencia, como se usa esa palabra mucho ahora, resistencia ante un panorama negro que tuvo que vivir durante la pandemia, incluso el año pasado, estamos hablando a esta altura, yo recuerdo que, que yo tuve que, que, que irme de apuro desde acá a Montevideo a vacunar a mis hijos, que recién se podían vacunar mm. en enero del año pasado. Los menores de edad por la, y seguíamos con, con, con brotes de, de, de, de COVID. Yo tuve COVID hace un año a esta altura, en este momento claro. estaba con COVID. Bueno, este año se terminó la pandemia, fue un verano sin pandemia y donde los operadores han empezado a poder recuperar posiciones y a respirar, ¿no? Porque la verdad, es respirar esto para poder tomar aire y, cre y crecer en el futuro. ¿Y están fuertes pese a eso? ¿Los encontraste eh, fuertes? Bueno, la verdad que encontré un sector con muchas ganas, ¿no? Muchas ganas. conociendo las dificultades, sabiendo lo que tienen que mejorar, pero conscientes del potencial que tienen. El sector turismo es un porcentaje importante del PBI del Uruguay, importante, pero por ejemplo si uno lo compara con otros países donde el turismo está muy desarrollado, como España, es menos de la mitad ¿no? en la proporción del turismo en el total del PBI del país. En Uruguay cerca del por 8, 8 en España es 12%. Eh, dos, 12 y medio entonces claro, estamos hablando de una España puerta de entrada de Europa ¿no? está bien porque estoy, diciendo, te estoy, diciendo un te estoy diciendo un país no, un no, país pero ejemplo ¿no? claro, o sea, sí, sí, sí, claro, o sea ¿cuánto es el turismo en España? 12% del, de, del PBI o sea, de la actividad económica total y del empleo, en Uruguay 7% del empleo, 7 y medio de la actividad económica, por lo tanto si uno ve ejemplos exitosos porque España ha mejorado mucho también en las últimas décadas en atracción al turismo podría uno pensar en que hay un espacio para crecer en base a lo que tenemos, ¿no? O sea, bellezas naturales eh, amplias y diversas en nuestro país. Bien, y si miramos el, el sector turístico para adentro del país y en lo que se refiere no solamente al turismo en sí mismo, sino lo que significa y representa el turismo para Uruguay. El turismo representa un sector que, que tiene, empezando por el empleo, porque es lo que más le importa a la gente, ¿no? A mí me gusta decir que el, que el turismo es un sector inclusivo en el, en el mercado de trabajo, porque no excluye a personas que no tienen, por ejemplo, primaria completa, ni secundaria completa y obviamente eh, tiene posibilidades de empleo para personas con educación terciaria pero lo más importante, digo, para personas sin ninguna formación Todo básica básica o, o formal uh -huh. tiene capacidad para en el sector conseguir trabajo y crecer sí, en el trabajo sí. ¿En base a qué? En base a capacitarse en el trabajo, en las habilidades de atención a los turistas, en dar un servicio bueno es un espacio, es un sector que da espacio a la creatividad y a la formación en el sector, eso es muy importante porque en Uruguay tenemos claramente una deficiencia en educación en niveles altos de educación y tenemos mucha gente con que no ha logrado lamentablemente por culpa tal vez de la, de la situación del sistema educativo de Uruguay, lograr Eh, completar la educación formal, que son muchos, y que acá en el turismo tienen oportunidades, por eso me, me, hay que recalcarlo, la medida que el sector crezca va a ofrecer puestos de trabajo que tienen sostenibilidad del tiempo para muchas personas que lo van a ir necesitando a lo largo de estos años. Por eso el foco del turismo me parece central desde el punto de vista social, por eso digo que es un motor social. y Desde el punto de vista económico es muy importante. Cuando el turismo le va bien, por ejemplo, año récord 2017, Obviamente con una Argentina con equipa precios equiparados de Uruguay, más o menos valía lo mismo consumir en Argentina que en Uruguay en 2017, fue el principal sector de ingreso de dólares al país. Le ganó la carne, le ganó la soja. El turismo fue el principal sector exportador del Uruguay. Después vino la devaluación de Argentina, Uruguay quedó más caro que Argentina, ya empezaron a venir menos argentinos, después vino la pandemia y han venido años muy duros para el sector. Pero cuando le va bien, ya fue el primero. Si les hacen cosas para que todavía le menor, mejor abrir nuevos mercados, no tanto depender de Argentina, algo que siempre se habla y es difícil, pero hay que hacerlo, no hay que ir a promocionar el turismo uruguayo a Brasil. Lo ha hecho el ministro Viera en, en, en diciembre, pero hay que hacerlo permanentemente, están instalados. En ¿Hay cosas que se estaban haciendo y que se han dejado de hacer, por ejemplo? Bueno, eh. la verdad que hay que tener mucha creatividad en esto, no hay que hacer siempre lo mismo, acá es muy simple, hay que promocionar, la gente tiene que saber que hay en el Uruguay un destino muy atra muy atractivo para venir, y cuando digo gente, digo todo el sur de Brasil, hay 6 millones de personas que viven de Porto Alegre para hasta la frontera del Uruguay, 6 millones de personas que están viviendo ahí, y que no tienen playas con la belleza de nuestras playas, ni una infraestructura como la de acá, Esa gente tiene que venir, están haciendo esfuerzos. Por ejemplo, el otro día hablaba con la gente de la Intendencia de Rocha, que están impulsando un puerto para, en la laguna Merín para poder venir desde Brasil con barcos, con autos, para que los turistas puedan llegar directo uh -huh. en el marco de la famosa hidrovía Uruguay-Brasil. De la Laguna Marina y Laguna de los Patos, que tanto se habló el año pasado, que era, que era un proyecto prioritario para Brasil. Bueno, o sea, todo lo que sea atraer turistas brasileños por los medios que sea, es muy importante para el desarrollo del sector, más allá de esta dependencia que tenemos, que es el 70% con los argentinos. ¿no? Háblame de cómo se distribuye el tema turístico y la economía del turismo en, en los departamentos del país, en las zonas del país. Bueno, hay departamentos que tienen una importancia mayor en el empleo. el sector turismo, por ejemplo en Maldonado, o sea, Maldonado el 14-15% de todos los empleos se explican por, por, directamente por el turismo, el promedio es 7 en el país, Maldonado es el doble, Rocha es un poco menos pero también es muy alto, y después después obviamente los, los departamentos de, la, de Colonia, de, de, de, de, de Canelones tienen y Salto tienen algo pero bastante menos que lo que es Maldonado, Maldonado es el que tiene mayor proporción de empleos asociados al turismo de todo el país, ¿no? o sea, eso lo tengamos, lo tenemos que tener claro. Que es algo que es bastante obvio, ¿no? Pero bueno, con los números concretos, uno puede saber que en el, sec el Maldonado es clave, ¿no? Bien, y en el peso de la economía, teniendo en cuenta la, las inversiones, este, teniendo en cuenta todos los grandes proyectos que se vienen realizando y se van a realizar, <coughs> que es inversión de, de, de dinero puro y duro en lo que tiene que ver con la construcción y que genera además, por supuesto, ocupación de mano. Sí, de obra. ahí, ahí hay, que, hay que separar lo que es inversión en infraestructura. que no necesariamente es turismo, pero que obviamente está asociado al turismo. Eso no se mide dentro de este 7% del sector. Habría que agregarlo, eso es parte del sector construcción. En las cuentas nacionales uno tiene distintos rubros para medir la actividad económica. No hay ningún rubro que sea turismo. Eso genera que cuando se publican los datos todos los trimestres por parte del Banco Central, no aparece un rubro de turismo. Aparece industria, aparece construcción, aparece el agro, aparece el sector servicios, aparece el comercio, no aparece el turismo. ¿Por qué? Porque el turismo agarra un poquito de varios. Eh, y hay una cuenta que se llama cuenta satélite de turismo que se calcula, que se calculaba en el gobierno anterior, después se dejó de calcular, nosotros la reprodujimos y la, la presentamos en el informe en base a metodologías internacionales. Todos los países lo tienen que calcular, especialmente el turismo. Porque, repito, un porcentaje, el sector, por ejemplo... O alojamiento, que es un sector que está. Bueno, ¿qué porcentaje de alojamiento es turismo? O 95%. Hay un 5% que no es turista, pero que están ahí flotando en los hoteles. O sea, bueno. hay que agarrar 95% del sector alojamiento, el sector restaurantes, agarrar un, un porcentaje determinado por la metodología internacional de que es turismo otro, no solo turistas comen en restaurantes ¿no? claro. comen personas que no están haciendo turismo también, el comercio, qué porcentaje total del comercio, que es un rubro de las cuentas nacionales, es turismo, bueno y ahí la metodología habla de cerca de un 5% del total del comercio de los países lo hacen los turistas, uno va sumando el transporte, qué porcentaje total del transporte del país, el interdepartamental es para turistas, bueno Hay un número, ahora no me acuerdo de memoria, qué porcentaje del total del transporte va para el turismo. Pero si uno va sumando un poquito de cada uno de los distintos rubros, se encuentra que estamos en un sector que es alrededor del 7,5% del total de la economía, que no incluye esas obras de, infra, de, de, de infraestructura del edificio. ¿no? Eso eh, está asociado, pero no es directamente turismo, son inversiones de, de personas, de, de alquiler, sí Después, cuando viene la actividad, puede ser turismo. Pero eso es inversión pura y dura que, obviamente, es clave y fundamental para el crecimiento del país. Que van a generar, una vez que estén terminadas. Oportunidades de turismo. Claro. No solamente de, de turismo que llega, está y se va, sino de esta tendencia que hay de, de la radicación de extranjeros. Bueno, eso no, es un aspecto central. Es un aspecto central. ¿Puede estar moviendo la aguja de cara, de cara al futuro de esto que está pasando? Bueno, eh, movió, movió durante la pandemia, fue muy importante acá en Maldonado, el año pasado también, o sea, ha caído un poco, debería moverlo mucho más porque Uruguay no necesita. O sea, nosotros son, estamos convencidos que la inmigración, la llegada de extranjeros al país, es lo que puede al Uruguay hacerlo pegar un salto. Porque Uruguay necesita tener más gente. Pero no solo gente de alto nivel adquisitivo, no solo gente con. Formación de ingeniería, de, de, de, de, de sistemas, calificada. la que necesita la, la, la, la, la CUTI, la, la Cámara de Industria de Tecnología de la Información, que siempre está hablando que necesita mano de obra porque no da abasto, y es verdad. Uh -huh. Eso es verdad, es muy importante, pero también creemos que es muy importante que vengan en con menor nivel de calificación, pero con ganas de emprender, de trabajar, traer ideas nuevas, traer tecnología nueva, como Uruguay lo, lo supo tener a principios del, del siglo pasado y del anterior. O sea, las zonas de inmigración que hemos tenido de Europa en el Uruguay tradicionalmente han sido las que han generado en este país una, una gana de trabajar y de innovar y de traer, traer conocimiento de otros lados que al país lo fue posicionando en lo que hoy somos. El Uruguay tiene una tradición desde su fundación de inmigración, ahora hemos tenido una inmigración De, más de la región, no tanto de Europa, Venezuela, Argentina, Cuba, que ha sido muy importante y lo está haciendo, pero aquí tiene que ser mayor y creemos que hay que generar políticas permanentes de atención a la inmigración para que aumente el número en los próximos años porque es, en es central para el futuro del Uruguay. Ignacio, en los números del país, en los números que maneja el, el, el Ministerio de Economía, ¿Qué peso tiene el Uruguay en lo que tiene que ver con, con, con el sector turístico? Eh, los números que maneja el Ministerio de Economía son los que maneja, que publica el Banco Central, que son las cuentas nacionales, como decía, ahí no está el sector turismo. Entonces hay que calcularlo, y es cierto que acababa sí. de decir, que hay que hacer una cuenta especial que se llama técnicamente cuenta satélite, y que cuando uno la hace, como le hicimos en el informe, invitamos a el que quiera ver detalles que lo vea ahí, porque está toda la metodología explicada, que es la misma que se usa en España, en México, en Brasil, o sea, en todos países. los ministerios de turismo, las oficinas técnicas lo hacen y da alrededor del 7,5% y medio por ciento del total del PBI lo explica el sector turismo. Que es grande porque porque por ejemplo el sector primario de la economía, o sea todo lo que es el sector de producción eh, básica de, de, de, de del agro, la, la, la, la industria, no la industria, no la producción pecuaria. La pesca, la minería, todo eso sumado, es de extracción, no, no, no procesamiento, uh -huh. es, es 6 el 6% del total. O sea, es, es más grande que todo que todos esos sectores juntos eh, en términos de la medición de la participación que tiene en el total del PBI. Por lo tanto, como digo, es un sector con mucho. ya, ya importante y con mucho potencial para con seguirlo duro. Exactamente, con mucho futuro. Algo que no te haya preguntado y me, te gustaría decirnos antes de ir donde dónde va la conversación. Bueno, que, que, que, que el análisis del turismo está en línea y, y en conjunto con análisis permanente que hacemos de todos los sectores productivos del Uruguay desde, desde Ceres y desde una experiencia profesional previa y que está plasmado en un libro que estamos presentando mañana acá en Maldonado, en el MACA, en la Ruta 104, en el museo uh -huh. de la Fundación Achugarri, eh, un libro que va a ser comentado por el contador Enrique Iglesias, que es un gran referente del Uruguay y un gran referente personal profesional a lo largo de toda mi carrera, y que justamente comentamos entre otras cosas, hay un capítulo dedicado al turismo, pero también al resto de los sectores del país y la reforma que el país necesita procesar para lograr posicionarse como un país más avanzado, que Uruguay tiene una gran oportunidad para hacerlo, estamos en un muy buen momento de percepción internacional del Uruguay, la imagen del Uruguay es buenísima en el mundo, en América Latina somos una joya, ahora tenemos que hacer cambios, Hay que para hacer. ser más competitivo, para que las inversiones se concreten en mayor medida, y para que la gente elija venir al Uruguay, pueda vivir en Uruguay, pueda pagar vivir en Uruguay, porque a veces tenemos ese problema, ¿no? Que es muy caro para las personas que vienen al país poder sostener una vida con una familia en Uruguay. Son todos desafíos que están plasmados en el libro. La inmigración está, la reforma de la apertura del país, toda la discusión del Mercosur que estamos viviendo en estos días está también plasmado, las políticas sociales que tienen que. adaptarse y mejorarse permanentemente, la seguridad ciudadana, otro desafío permanente. Es un conjunto de reflexiones que se acumularon en más de una década de estudios que hemos tenido en distintos lugares, muchos viajes, conversaciones con distintos eh, líderes políticos de todos los partidos, líderes sociales, sindicales, empresariales, hasta militares, Hay en la parte también de la educación militar. O sea, toca muchos ámbitos de distintos aspectos del de Uruguay que implican cambios, reformas, reflexiones. para poder El objetivo de este libro, que está abierta la presentación, repito, mañana a las 19 horas en el, en, en el MACA, es compartir reflexiones para que podamos tener un ámbito de, de, de diálogo, de debate y poner información. Tiene mucha información, estudios, números como estos que acabamos de comentar, el turismo, bueno, para, para muchos sectores más y otras visiones de áreas de, de desarrollo y de reformas que el país tiene. ¿Seguimos esta charla en cualquier momento? Con mucho ah, gusto. Está muy interesante. Con mucho gusto. Sí, gracias por venir. Un placer, un abrazo para todos. Muy amable, buen fin de semana. La conversación era con el doctor Ignacio Muncio, director ejecutivo de Ceres, Centro de Estudios Ceres. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Fre Frecuencia Abierta.